Yo en particular había eh, sido contratado por Cablevisión a los efectos de a los efectos de participar, eh, de, de, de asesorar en el proceso de fusión que se dio en el año 2006 Que fue autorizada por el gobierno nacional del año 2006 entre Cablevisión y, y Multicanaria eh, Esa era mi vinculación con, con Cablevisión Usted este, era abogado de Cablevisión no sé qué entiende usted por abogado en ese contexto. No, no pero... lo que entendemos. Sí, no, por abogado puede decir, puede decir muchas cosas, pero si sí, había sido contratado para asesorar como abogado en el proceso de fusión entre cablevisión y multicanal.